コロンビアデイゴディオンディオンビアデイゴディオンデイゴディオンデイゴディオンデイゴイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ Puerto ト・ i c o f フラン cia、México pierdas Global Hits 430 con Armando Plata Escúchalo y c o l e c c i ー n a 430 a imaginación empieza a fluir Corridos que se trazan con el encuentro de emociones. El encuentro de emociones. Entre quienes muestran una realidad. El sonido del mundo. W Radio. Más fiel. Más W. Esta semana en el canal de YouTube, Julio Sánchez Cristo Oficial, los invitamos a escuchar al empresario del año en Colombia, César Caicedo, presidente de Colombina. u n o cuando es empresario, uno por naturaleza tiene que ser optimista, tiene que ser parte de la esencia y, y saber navegar esas aguas turbulentas. A conocer detalles del nuevo trabajo de Carol G. Mi álbum Mañana será bonito, es una invitación muy bonita, que tenemos que entender que es lo que la vida nos quiere enseñar a b r i r los ojos y estar como súper a t o Atentos a qué es lo que tengo que aprender para que el día de mañana sea más bonito. Y a recordar una conversación con Paul McCartney. Recuerden suscribirse en YouTube a Julio Sánchez Cristo Oficial. Sábados, la mejor música se toma la W. A las diez de la mañana, su DJ Julio Sánchez Cristo. Playlists mágicos. A la una de la tarde, los éxitos de ayer y hoy con Eduardo Peña.、Hey. A las seis de la tarde. Mateo Duarte y sus éxitos. A las ocho de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juan C. García. Y siga de fiesta con Boogie Night. Más música, más W.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 b l a c k de Michael Jackson. Buenos días. ¿Cómo están? 1992. ¿Cómo andan? Bueno, me vine para acá, no tenía nada más que hacer en mi casa. Me acordé que tengo turno los domingos de 11 a 1 de la tarde. Después de mis preguntas, hicimos una pausa chiquita, luego Black or White de Michael Jackson y aquí estamos listos para complacernos mutuamente con las buenas canciones, la música de antes. Y se me ocurre que deberíamos hoy hacer década de los 70, década de los 80 y de los 90 y hacer un revuelto musical de esos que suenen Bien sabroso. Freddy Laverde está en la consola. Yo soy Montoya. Y Diego Bernal, que me acompaña, hoy se ha venido aquí a estar un rato con nosotros, a ver si me ayuda Diego a buscar las canciones que desde ahora, en este domingo muy musical, espero que la pasen bien. Por ahora es un abre boca, porque de resto vamos a tener una programación buenísima para ustedes el resto de lo que queda del día. Arrancamos la Semana Santa. Hoy es domingo de Ramos. Espero que todo el grupo de oyentes, que me imagino que están muy divididos, ¿no? Los que piensan que la Semana Santa es una semana de vacaciones muy respetable, y los que definitivamente viven la Semana Santa como tiene que ser. en plan religioso, plan de recogimiento, de reflexión y más. Así que para todos los gustos, y como tenemos dos horas, así que hay que acelerar un poco para que podamos pasar muchas canciones. Entonces, quedamos en eso. Pidan canciones en Twitter, en arroba W Radio Colombia con el numeral música W o back to the music, mencionándome arroba monto 40. Y en Instagram también, arroba W Radio Co, arroba monto 40. Escoja cualquier foto, comente algo, que ahí nos podemos encontrar y podemos a Intercambiar algunos títulos de canciones. Entonces, ya quedamos en eso. 70s, 80s y 90s. Después de Michael Jackson, me parece que esta tanda debería incluir a Bill Withers con esto llamado Lean On Me. En camino, a algo de Journey de los 80 y algo de los 70 también. Esta canción que la traigo en la cabeza desde esta mañana muy temprano. Algo de Stevie Wonder, esto se llama Sir Duke. Tres canciones con las que seguimos en esta programación musical en W o Radio. Just call on me, brother.、Mm -hmm. Get in the in groove But you can tell right away i t o A when the people start to move. The voice l i k e hell is ringing out there's no Mr. Duke es la canción que estamos despidiendo a esta hora aquí en W Radio Colombia. Creo que ustedes ya entendieron el especial y eso me encanta. Hoy no tenemos actualidad. Hoy las canciones nuevas van a la gaveta. Freddy, búsqueme una canción de Roberta Flack de la década de los 70, llamada Kill Me Softly with His Song, que vamos a poner más adelante. Por ahora, esto que empieza a sonar se llama Lessons in Love de la banda Level 42. De la deja de los 80, exactamente 1984, Dead or Alive, con You Spin Me Around. Así, de esas cositas que lo ponen a dar vueltas a uno como un disco. Esta es la música de W Radio. Yo soy Montoya. Freddy Laverde está en la consola. Y ustedes, en todas las ciudades del sistema W Radio Colombia, muy animados, algunos saliendo de viaje, los que pueden tomarse el lunes, martes y miércoles. Sí, son días hábiles, pero a lo mejor usted llegó a una negociación con su jefe y le dijo, ¿sabe qué? No vengo. Voy a tomar estos días. Y hay algunos otros, como yo, en este caso, que esperaremos hasta el jueves, viernes, sábado y domingo para tratar de tomarnos esos días, salir a pasear, ir en carro, visitar alguna ciudad distinta a la nuestra. Ese plan de carretera sí que me gusta. Y si va uno oyendo radio y radio musical, me encanta más. Aquí está esto llamado Fly, Robin Fly. Sí, es el vuelo de Robin, definitivamente Silver Convention de 1976, clásicos, luego. De Clash con Rock the Cash Bat y viene Rise at Fred con I'm Too Sexy de 1992. La música de los ochenta, más atrás de los setenta y más acasito de los noventa. Estamos entreteniéndonos. Estamos pasando buenas canciones, lo que ustedes me están dejando, todo eso lo vamos agrupando y lo que alcancemos pues suena al aire. Aquí estamos, es W Radio Colombia. Acabamos de llegar de una deliciosa ruta a regiones Caribe. Espero que muy pronto podamos visitar otras ciudades del país. Hicimos programas de la W Radio desde Barranquilla, desde Santa Marta, en Cartagena, por lo menos En el que estoy yo, que es Contrarreloj, que tiene mañana emisión de cuatro a siete, martes también, miércoles también, pero jueves y viernes lo sentimos. No hay programa y no lo vamos a recuperar.、Mm, lo siento. Bueno, seguimos con algo más de música salt a n p e p p e de la década de los noventa. Esto se llama Let's Talk About Sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things And t h e b a d t h i n g s t h a t m a y b e Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. l e t talk a o u t sex. e o u t sex. l e t t a o u e x l e t t h l k a o u t sex. l e t talk a o u t s e e t s talk a b u t e e t s talk about s e t a l k about sex. Let's b o u t sex. l e a l k about s e t s talk about s e t s talk about sex. l t s a l a b o t sex. Let's t o p i t n o w t e Let's talk about sex. And video shows. Many,、no. Anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. t h o s e w h o think it's dirty? Have a choice. Pick up the needle, b r e a t pause, or turn the radio off. Will that stop us, pet? I o d d a m n it. Alright then, come on, spin. Let's talk about sex. baby Let's talk about you, and me. Let's talk about all the good things and the bad things that we may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex a little bit, a little bit, let's talk about Try to make any man's eyes pop.、Mm. She、so、uses, she's got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. This chick was a hit because her body was pooping.、Up. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her date, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press she says was next on her list. And b e l i e v e m e you, i t s as good a s true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad.、Mm -hmm. But she was mad and sad and feeling bad. Thinking about the things that she never had. No love, just sex. Followed next with the check、mm -hmm. and the n o t e That last night was so, so, so.、Mm -hmm. Take it easy.、Yo. Let's talk about sex, baby.、Yeah. Let's talk about you and me.、Yeah. Let's talk、yeah. about all the good.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 Let's talk about sex a little bit, a little bit, a little bit. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.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 La música de Ravel, Sensand, Debussy y otros compositores de la Belle Époque será la protagonista del sexto Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá del 5 al 8 de abril. Compra ya tus boletas. Más información: teatromayor.org. A la una de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio, no se supera nada. La adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento. Jóvenes. Con algo de música. Acá está Antax. s e g u i r los resultados en vivo. ¡Cal, cal, cal, cal, cal, cal! ¡Cal, cal, cal, cal, cal! Todo esto en p e l a e z y de Francisco. Solo en W Radio. Y w r a d i o c o m c o Salud mental y emocional. Nutrición. Ejercicio.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 ラーエシー・リバード、ロスイングのお客様 a お客様のお客 a の o 客様のお客様のお客様のお客様 o お客様のお客様 o お l 様のお客様のお客様のお客 o のお客様の i 客様 s お客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお e 様のお客様のお客 e のお la のお客様 e お客様 o お客様のお客様のお客様のお客様のお客 a r お客様のお客様のお客様の o s 様のお客様 a お客様のお客様のお客様のお客様のお r 様のお客様のお客様 El domingo, de n u e 9 a diez de la noche, con tangos de siempre. Nostalgia y recuerdos acá en la w w r a d i o c o m c o Estrena imagen. Un nuevo diseño.